Somos el grupo RAI. Nuestro trabajo versa sobre el tema confidencialidad de los datos personales. La confidencialidad de datos personales se refiere al deber de guardar secreto de todos aquellos datos personales a los que hayamos tenido acceso, con las excepciones que la legislación contempla. Vivimos en la denominada sociedad de la información. Una sociedad que ha evolucionado muy rápidamente en cuanto a tecnología y comunicaciones se refiere, con la consecuencia de poder trabajar con una cantidad masiva de información. La tecnología de las comunicaciones cada vez gana más territorio y más peso en esta sociedad, y prácticamente nadie se escapa de ella. El problema surge cuando esta cantidad de datos e información que circula está descontrolada, y más todavía cuando esto afecta a las personas. Y es que el rápido avance provoca a veces grandes confusiones y las personas no siempre son conscientes del peligro a que están expuestos sus datos privados en estos mundos de la información y de la comunicación. Nos parece fundamental, como futuros profesionales del derecho, profundizar en la legislación vigente española y europea para salvaguardar los intereses de las personas, empresas y la sociedad en general. Futuro terreno de nuestra actuación, por lo que con este trabajo pretendemos. Los objetivos que nos hemos propuesto son que el lector, en este caso el oyente, pueda responder sin dudas a las siguientes cuestiones: ¿qué tipo de derecho es y cuál es su importancia? Y todos nosotros llegaremos a la conclusión que es un derecho fundamental. ¿Qué leyes regulan este derecho? ¿Hay legislación aplicable al respecto? ¿Qué entidades están encargadas del cumplimiento de este derecho? ¿Existen? ¿Qué procedimientos existen para la salvaguarda de este derecho? ¿Qué tipo de procedimientos existen para sancionar la vulneración de este derecho? No quedará impune. ¿Qué medidas pueden adoptarse contra aquel que infringe este derecho? ¿Es aplicable el derecho penal? ¿Qué jurisprudencia existe? ¿Y qué relaciones podemos establecer con los temas elegidos por otros grupos? Las fuentes del ordenamiento jurídico que regulan la confidencialidad de los datos, a p e n a r de lo establecido en el artículo 1 del Código Civil, son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Igualmente, el artículo 1.6 del Código Civil. Determina que la jurisprudencia completará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y al aplicar la ley, la costumbre y los principios generales de derecho. No hay que olvidar tampoco que el Tribunal Constitucional es el órgano encargado de velar por el cumplimiento y respeto de la Constitución española, del ordenamiento jurídico español, por lo que la confidencialidad de los datos. Personales、es un bien jurídico protegido constitucionalmente que quedará incardinado en los artículos 18.1 y 18.4 de dicha constitución. ¿Qué dicen estos artículos? El artículo 18.1 se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y el artículo 18.4 la ley limitará el uso de la informática. Para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Estamos hablando, por tanto, de un derecho fundamental que aparece regulado en el capítulo segundo del título primero de la Constitución española y que es directamente aplicable según se establece en el artículo 53.1 de dicha Constitución. Este precepto señala un mayor grado de vinculación a los poderes públicos que el que establece con carácter general para toda la Constitución el artículo 9.1 de la Constitución. De aquí se ha derivado que los derechos y libertades recogidos en este capítulo sean directamente aplicables incluso sin legislación de desarrollo, tal y como ha entendido el Tribunal Constitucional, aplicándolo desde un principio en casos determinados. El Tribunal Constitucional, en el ejercicio de las funciones que la Constitución Española le ha encomendado, ha interpretado con una extraordinaria claridad cuál es el bien jurídico protegido y la protección que debe d i s p e r s á r s e l o Dentro de su jurisprudencia, hemos seleccionado dos sentencias que fundamentan esta posición. Dentro de organismos y legislación aplicable, empezaremos con las directivas de la Unión Europea. La primera de ellas, la Directiva 9546 de 24 de octubre, es relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Esta directiva define los conceptos de datos personales, tratamiento de datos personales, fichero de esos datos personales ¿Quién es el responsable del tratamiento? Encargado del tratamiento. Tercero, destinatario y consentimiento del interesado. Siendo su ámbito de aplicación el tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como el tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. La segunda directiva, la directiva 97-66 de 15 de diciembre. Es relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones. Esta directiva define los conceptos de abonado, usuario, red pública de telecomunicación y servicio de telecomunicación, los servicios regulados, las medidas de seguridad a adoptar por el proveedor de un servicio público de telecomunicación, el tráfico y la facturación, desglosando esta última. La tercera directiva es la Directiva 2002-58 de 12 de julio, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas. Esta directiva define los servicios afectados y las medidas de seguridad que debe tomar el proveedor de un servicio de comunicaciones electrónicas. Disponible para el público. La cuarta directiva, la directiva 2006-24 de 15 de marzo, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, y por lo que se modifica la directiva 2002-58. Esta directiva define además los siguientes conceptos. Datos, usuario, servicio telefónico, identificador de usuario, identificador de celda y llamada telefónica infructuosa. La normativa nacional básica vigente en lo que a protección de datos se refiere se reduce a una ley orgánica y a un reglamento. La ley de la que ya hemos hablado es la 15 1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. También conocida como LOPD. Por un lado, surge como necesidad recoger las orientaciones de la Directiva 9546, entre otras, y por el otro, mejorar la Ley Orgánica 5-1992 de 29 de octubre de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. Aunque esta ley ha permitido la iniciación de numerosísimos procedimientos administrativos, Conducentes a la, a la protección de los derechos fundamentales de los españoles, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas, ha sido necesario promulgar un reglamento que desarrollara alguna de las atribuciones que la Agencia Española de Protección de Datos tenía encomendadas, así como la clarificación de algunos conceptos y procedimientos que pudieran llevar a equívoco a los interesados en el marco de la protección de los datos personales. Dentro de esta normativa podemos encontrarnos una serie de principios inherentes al derecho fundamental a la protección de datos personales y una serie de procedimientos cuya iniciación queda en manos de la Administración encaminados a corregir situaciones de vulneración de los, de, de los derechos fundamentales y al reproche administrativo de aquellas conductas ilícitas que lo merezcan. ¿Cuántos、bueno, a t s cambió? Podríamos definir los principios como normas básicas que, en el caso que nos ocupa, reflejen el espíritu de la LOPD. Ley que encomienda a la Agencia Española de Protección de Datos una serie de funciones y competencias que tienen como fin el velar por el respeto al derecho fundamental a la protección de datos personales. Dicho de otra forma, desde nuestro punto de vista, la finalidad última que trasladan estos principios se refiere a la prevención en el cumplimiento de la ley. De esta forma se establece cómo debe ser el comportamiento del cesionario de los datos personales c o n la persona i n t e r e s a d o que se los ha cedido, que es el único propietario de estos datos personales y es a él únicamente, con las excepciones que se contemplan. ¿A quién corresponde decidir qué se hace con estos? Los principios de legalidad y seguridad jurídica están ampliamente representados en estos principios. Así, nos encontramos, por ejemplo, en el artículo 4 de la LOPD, disposiciones relativas a cómo debe ser la recogida de datos, cómo debe ser el mantenimiento de estos datos y la especial importancia en que estos sean veraces, exactos Y puestos al día. El principio de consentimiento del interesado viene recogido de forma t a s a t i v a en el artículo 6 de la LOPD. Es uno de los principios principales sobre el que radica el respeto al derecho fundamental a la protección de datos personales, como así ha reflexionado el Tribunal Constitucional. Los principales procedimientos sobre los que vamos a pronunciarnos son los que seguidamente se relacionan, pero antes de entrar en ellos debemos hacer una expresa referencia a que se distinguen dos tipos de, de ficheros, los de titularidad pública o privada. Los mecanismos de registro de estos ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos y los derechos que asisten a los interesados son básicamente los mismos, pero la diferencia Radical nos la encontramos en la sanción que se impone por vulneración de la LOPD, d e un caso y otro. Reconocemos los siguientes procedimientos encaminados a la protección del derecho fundamental a la protección de datos personales: los relativos a la inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. Los relativos a la protección de los derechos que asisten a los interesados con respecto a las comunicaciones dirigidas a los cesionarios serían los llamados procedimientos de tutela de, de derechos que la Agencia Española de Protección de Datos incoa en caso de que se presente una denuncia relativa a la vulneración de los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación. Y por último, los relativos al reproche administrativo. De las conductas antijurídicas más graves que atentan contra el derecho fundamental a la protección de datos personales. Serían los llamados procedimientos de infracción contra las administraciones públicas, cuyos destinatarios son las entidades públicas y los procedimientos sancionadores dirigidos contra entidades privadas y particulares. Llegamos a las conclusiones de nuestro trabajo, y estas son. Efectivamente, es un derecho fundamental. Garantiza el honor, la imagen y la intimidad personal y familiar. Ocupa un papel protagonista en la, en la actual sociedad de la información, protegiendo nuestros derechos en las tecnologías de la comunicación. Es un derecho que todavía crea confusión debido a su relativa novedad. Muchas infracciones son debidas a la ignorancia del infractor. Requerirá de futuras modificaciones adaptándose paralelamente a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Y con esta diapositiva llegamos al término del trabajo y a las preguntas que el grupo RAI、eh, hace para el debate. La primera de ellas es. ¿Están consideradas por la Agencia Española de Protección de Datos todas las comunicaciones no autorizadas de datos personales como vulneración de la confidencialidad? La segunda, ¿conoces qué medidas existen en tu empresa o área de negocio encaminadas a la protección de los datos personales de los clientes? ¿Hay excepciones de algún tipo con los datos personales de, por ejemplo, los proveedores de tu empresa? Y la tercera pregunta: estamos inmersos en el proceso de implantación progresiva de la, de la receta electrónica, el cual permite reunir toda la información contenida en la historia clínica del paciente en un único repositorio, pudiendo acceder a él tanto el médico como el farmacéutico. ¿Hasta qué punto consideráis Que el libre acceso a la información por parte de médicos y farmacéuticos, en aras fundamentalmente a reducir el gasto farmacéutico, debe prevalecer sobre la confidencialidad de la información. Nada más, ha sido un placer y hasta pronto.